Dice el Tejilín, el Salmo Que entremos con acciones de gracia Por su satrio Salabat Entrar en su presencia con regocijo Cantando cuán grande y fuerte es el Eterno Alabémosles al son de trompetas de pandero Y digamos cuán grande es el Eterno Amén s Vestido de gloria y esplendor. Aquí en mi corazón. Mashiach. Quien habita aquí. En mi vida. En su tabernáculo. Porque nosotros somos su tabernáculo. Él subió al altar como cordero. Y mi castigo pagó como revento. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará adorarán ante Ti el que se sienta a la diestra del Eterno y todo ojo verá el reterno el retorno del elegido de Mashias Yeshua. Solo tú eres santo, Padre. Y podemos declararte santo, santo eres. Por medio de aquel que nos amó. Que entregó su propia vida por nosotros. Como cordero inmolado. Por la sangre de Yeshua Hamashia. Podemos decirte Санто Y nos derramamos ante ti. Nuestro corazón quiere confesarte nuestro amor por ti. Porque tú eres Adonai. Tú eres Adonai, mi amado. Y ata Adonai a jubilarte. At yeah. yeah. es habitar en tu presencia, Padre. Y nos regocijamos en tu presencia, Padre. Porque tú eres el dador de todo. Te amamos, Padre. Te exaltamos. Proclamamos tu majestad, tu poderío. Si lo hace la creación, cuánto más nosotros que fuimos creados un poco más bajo que los ángeles. Bendito eres, Caché bendito es tu nombre y a ti es propio alabar y exaltar tú que estás por encima de todas las bendiciones y los cantos que se puedan expresar solo a ti te exaltamos y te adoramos Padre porque eres único eres nuestro Abinu Malkeinu nuestro Melech Hakadosh te adoramos te exaltamos te bendecimos en tu presencia y sanidad en tu presencia y bendición vida eterna Tu presencia y agua, vida eterna, agua que puede saciar nuestra sed, te adoramos y te bendecimos, Hashem. Solo tú eres digno, solo tú eres poderoso, Hashem. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Hashem. Bendito eres, gracias por darnos a Masías, Yeshua, el Cordero que se inmoló por nuestras vidas, por todos nuestros pecados y maldiciones. Te agradecemos Padre por enviarnos la salvación Tu justicia es grande Pero tu misericordia es más grande aún Padre Porque tú levantas nuestras cabezas De lo más bajo tú levantas nuestras cabezas Padre. Por eso te adoramos y te exaltamos Solo tú eres digno Padre Aba, Abinu Malkein Solo tú eres santo Hadoche El Hakadosh Melech de Israel, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Solo tú eres digno, Padre. Santo, santo, santo, santo. Parú Hashem, Hakadosh, Hakadosh. Melech Israel, Hakadosh, Hakadosh. Te exaltamos, Padre, te bendecimos recibe nuestras vidas y nuestras alabanzas como una ofrenda grata delante de ti que nuestra vida siempre sea un altar delante de ti Hashem. que podamos ofrecernos como un sacrificio con un olor fragante delante de ti Hashem. gracias Padre recibe nuestras alabanzas ante tu presencia Padre te bendecimos Te Te bendecimos, Padre, te amamos, te amamos. Santo, santo, santo es tu nombre. Te bendecimos, José. Qué hermosa es tu presencia, Padre, qué hermosa es tu presencia. адонай Верте, Кіата! Te adoramos, te adoramos. Un fuerte aplauso al Mes de Israel. Baruchah sem. Exaltamos Hashem. te exaltamos eterno. Tu poder es grande, tu eres poderoso. Santo, santo el Mes de Israel. Baruchah sem. Baruchah sem. Y sí, con esa alegría como hemos derramado nuestro corazón delante de la presencia del Eterno así también queremos darle una porción de todo lo que Él nos da día a día como una muestra de nuestro agradecimiento Hashem bendice al corazón alegre al dador alegre Así como damos nuestro corazón, Hashem, damos una porción de agradecimiento para ti, Padre. Qué hermoso es ofrendarte, Padre. No es una obligación, es un deleite. Porque te agradecemos, porque te bendecimos, y porque cuando damos nuestra ofrenda, tú bendices todo el resto de lo que tenemos. Gracias, Hashem. Where's the